Con una queridísima compañera, compañera, ella es ilustradora, es este, escritora, es feminista, es militante Y estoy hablando de, de Ro Ferrer, a quien ya tengo en línea telefónica y la saludo Hola Ro, buenas tardes Hola, ¿cómo estás? Uh -huh. eh, bueno, gracias por la presentación, gracias por el espacio No eh, Encantadísimo de estar con ustedes. Qué lindo, qué lindo que de vez en cuando podamos tener estos estos estos momentos, estos espacios que nos saquen un poco de la bruma negativa que, sí, que tenemos sí, sí. constantemente y sobre todo, bueno, acá en este momento en, en nuestra provincia. Sí, estamos, absolutamente. La verdad, en eh, fin, sí. tragos muy difíciles de digerir y, y bueno, en algún momento, como yo decía hoy al principio del programa, necesitamos Celebrar, celebrar algo, algo, ¿no? Sí, sí, que sí. nos saque de, de todo lo negativo. Bueno, ¿cómo estás, sí, Ro también. Ferrer? ¿Cómo bien, estás? bien, bien, bien, bien, bien. Bueno. todo bien. por A las corridas, ¿no? Para variar, porque también sí, sí. eso es algo cotidiano. Tal cual, tal cual. Pero bueno, en buena hora que eso nos pase, ¿viste? Porque... Sí. Nos mantiene vivas, nos mantiene activas, por lo menos yo lo veo así. Sí, es lindo. Sí, sí, sí. no, aparte vengo de dar charlas en, en territorio, ¿no? Ah, que es lo que lo que más me gusta. Uh -huh. eh, entonces, bueno, las corridas tienen que ver con eso, con, con estar con pibes y pibas, eh, hablando de los distintos tipos de violencia. Bueno, de, de, de sí. todos los temas que solemos hablar nosotras, sí, nosotras, sí. nosotres. Eh, y es hermoso sí. porque cuando te empezás a dar cuenta eh, en lo presencial sobre todo no cuando les cae una ficha Total. cuando empiezan a ver algo de una manera diferente Totalmente. a darse cuenta bueno que todo es cultural no y que lo vamos desarmando es, es re lindo ¿no? sí. que sí, que es sí, maravilloso sí. ser parte de ese proceso tal cual eso es fundamental yo digo siempre que a mí esas cuestiones me encantan más allá de de los distintos modos de militancia que una tiene, de las distintas formas, con todo lo que nos pasó con la pandemia, ok. Claro. Eh, pero justamente mi, mi, mi colectiva, mi colectiva lo digo así con posesión, <ríe> la, colectiva, <ríe> la colectiva feminista y abolicionista Todas Somos Andrea, que durante muchos años, antes de la pandemia, hicimos el recorrido por muchísimos colegios secundario, secundarios, secundarios, uh -huh de la provincia eh, charlando sobre esta temática y ayer sí. tuvimos la posibilidad, eh, después de todo esto de la pandemia, de retomar las charlas en algunos colegios y es como vos decís. Es, es una maravilla. Nah, es fundamental tan necesario, totalmente, ¿no? Totalmente, totalmente, todo lo podés virt hacer virtual como lo hicimos obligadamente, pero no es claro, lo mismo pero es no otra es cosa no, no, no, no, no. el contacto, el poder mirarte a los ojos Falta. porque bueno, si bien qué sé yo, en el Zoom obviamente a, a alguien veías sí. no es lo mismo, no. el, la energía colectiva no es la misma eh, es, es maravilloso para mí es una de las cosas más, más lindas que hay el, el poder construir así colectivamente, no Tal de manera cual. activa sí, eh, total. sobre todo porque en general el, el laburo de, de las ilustradoras, escritoras es muy en soledad porque es en casa entonces claro. tener como ese contacto con con otras realidades y y realmente formar parte de la vida de las otras personas, porque creo que es eso es tener la posibilidad de incidir en algún punto de mejorar la calidad de vida de, de otras personas eh, desde lo que hace cada quien no sus sí. espacios sí, con las sí. herramientas que tiene. Eh, para mí es fundamental, sí, porque no. si, sí, por otro lado, solamente me quedara en mi casa dibujando y escribiendo y no tuviese contacto con todo eso, ¿desde dónde lo hago? Sí, ¿no? en soledad, en eh, solitaria. Es, es, es hasta para, para nuestra administración, hasta un poco contradictorio. Sí, tío. sí, sí. sí. <risa> o le faltaría algo. Más eh, allá de que vos también nos regalás todas tus ilustraciones y tus libros, <risa> pero bueno, claro, esto esto es distinto sin duda sí, sin duda alguna. Sí, sin duda sí, alguna. Sí. y se alimenta también una claro, cosa de otra. Tal cual, tal cual. Sí, es genial, es genial. Sí, es, eh, eh, Ro, un poco a, a nuestras oyentas y oyentes. Eh, ¿cómo fue que te siendo voz ilustradora? ¿Cómo fue que te posicionaste o cómo y cuándo como te posicionaste como feminista? Bueno, eh, tiene que ver con, con la llegada al feminismo desde un lugar muy personal, ¿no? después de una relación muy difícil de 10 años en las que yo no era yo eh, y, y después entendí que había sufrido muchas formas distintas de violencia, pero que yo no las veía de esa manera justamente porque son culturales, son estructurales y, y una tiende a sentirse como culpable, ¿no? como que hasta hizo algo para merecérselo Eh, ...y en el momento en el que pude correrme de esa situación... ...y volví a dibujar porque había dejado de dibujar... Claro. ...claramente cuando ya no sos vos... ...te desconectás de, mm. de, de tu deseo, de lo que pensás... Eh, ...te estás cuidando desde otro lugar... Eh, ...tratando de resolver otras cosas... ...no hay espacio para eso... Mm. ...y en el momento en el que me empecé a, a conectar con el dibujo de vuelta... Eh, ...empezó desde un lugar de catarsis... ...de investigación, de, de profundización de todos estos temas... ...de ponerle nombre a los ruidos que había sentido... Eh, y ahí de a poco fue creciendo también el compromiso, porque cuando entendí que tenía una herramienta que podía ser poderosa eh, para construir sentido, para dejar de reproducir violencia simbólica, para llevar información a otras personas y que quizás no tuviesen que vivir lo que viví yo para entenderlo, eh, bueno, ahí también aparece la responsabilidad de lo colectivo, ¿no? Mm. Cuando deja de ser individual eh, y tuve que entender primero qué significaba violencia simbólica para no reproducirla, porque okay. es a lo que nos tiene acostumbrada la cultura constantemente sí. y que son todos los mensajes que reproducen, sostienen y legitiman las distintas formas, las distintas formas de violencia, discriminación, desigualdad, deshumanización. Sí. Eh, y después entendí qué significaba interseccionalidad, Ajá. y que, es que a todas las personas nos atraviesan violencias, desigualdades mm discriminaciones, pero no necesariamente las mismas ni de la misma manera, ¿no? Empieza a un entrecruzamiento entre clases, género, orientación sexual, expresión de género, eh, lugar de origen, eh, lo geográfico, porque lo geográfico también sí, eh, impide claro o sí. posibilita acceder a ¿no? sí, de derechos. Sí. Bueno, todos esos entrecruzamientos me hicieron entender que hay tanta diversidad como personas en el mundo uh -huh. y que eso nos estaba mostrando en todos lados, ¿no? Que solamente nos cuentan de nosotras las personas blancas, heterosexuales, y género binarias, de cierto poder adquisitivo, o sea, la hegemonía. Y empezar a romper con todo eso, también cuestionando los propios privilegios, porque uh -huh. a veces no se ven y los tenemos, eh, empezó a hacer que esos dibujos eh, dejaran de ser, en el momento en el que los generaba, míos totalmente, y que, bueno, ya la interpretación fuera de las otras personas, pero... Eh, siempre bajando conceptos y eh, cuestionando, o sea, yo nunca me planto en el lugar de que estoy diciendo la verdad absoluta claro, y tengo claro. una cosa, sí, sí, no, sí. o sea, soy aprendiz, y uh -huh. eh, sí, desde ahí me permito cuestionar todo, y obviamente que es dinámico también, nos habitan contradicciones y, y por ahí aparecen cosas que no habíamos visto, digo... Yo no creo sí, que sí. nadie sepa todo no. y, y si en algún momento algo se nos escapó, ¿por qué pensar que en este momento no se nos está escapando otra cosa? ¿no? Claro que sí, eh. claro que sí, total. Esto de, que, Pero... esta de definición que hiciste de la palabra aprendiz, me encantó. Interfeccionalidad. Sí. sí, no, no, de aprendiz digo, que somos todas ah, sí. aprendizas y aprendices porque esto esto es así, digo, desde el punto de vista de que eh, es una... Eh, transitar el feminismo es un es, es, es cotidiano es de todos los días es plantarte y, y repensarte y reflexionar y decir a ah, luchar con nuestros ¿Tienes? propios prejuicios o nuestros sí, propios es que con prejuicio, nuestros propiospuestos claro parte. claro con nuestras contradicciones y y Sí, y, y también con el prejuicio ese que muchas veces no se termina de entender que es sí, ser feminista, ¿no? Sí. Eh, que no es lo contrario a ser machista, no es, el otro, no, no es un extremo del machismo, no, no, no, eh, no, sino claro, que es una respuesta frente a la violencia estructural Eh, de la cultura machista claro, y no hay nadie claro. que no lo sea porque a mí no. me, me da mucha gracia cuando dicen no, yo no soy machista, no, sí, todas las personas lo somos y sí. nacimos dentro de esta cultura después Al... vas desarmando lo que podés y lo cuando podés ¿no? sí, sí, sí. con un proceso, en ese caso es individual, que después se transforma claro. en colectivo sí, total. pero bueno, es un proceso no todas tenemos los mismos tiempos y sobre todo no, no, ni, ni llegamos tampoco a los mismos lugares no, seguro o sea, Y tampoco arrancamos quizás de los mismos lugares, ¿no? Eh, ahí ahí sí me gustaría hablar de algo que, que sucede y sucede mucho y que es esto de la cultura de la cancelación, como que uh -huh. como si necesariamente tuviéramos que pensar todas de la misma manera, uh -huh. y la verdad es que sería muy interesante poder construir desde las diferencias, oh, eh, porque si realmente exigimos que todas las personas piensen de la misma manera es bastante autoritario, Tal y estaríamos cual. reproduciendo lo mismo contra lo que estamos peleando. Exacto, eh, así entonces, Sí. así es. Viste bueno. que es es cuestionarnos todo el tiempo eso es totalmente así. Sí, sí, sí sí sí es estar en, en la incomodidad constante uh -huh. no incómodo. volvés a, a vivir Sí, no vivivís a vivir cómodamente porque claro. siempre hay algo que te va a hacer ruido y que vas a seguir repensando y cuestionando y te enoja eh, y ese enojo hay a veces sí se puede modificar o se puede transformar en algo positivo y a veces no a veces necesitas vivirlo como los, lo, como te atraviesa, eh, porque también eso se nos exige, ¿no? que no nos podemos enojar, que claro. tenemos que tener un tono de voz bajo y que el carácter cuidado y que mejor si estás sonriendo. Sí. Bueno, desarmar todos esos roles, estereotipos, mandatos de género, eh, es un modo de, de, de, de generar libertad no para toda la sociedad. Así es, así es, que es lo que tanto queremos, no pero bueno, es son todos procesos Y sobre todo en estos últimos tiempos, digo, cuando afortunadamente ha habido y hay tantos cambios de paradigmas y, y hay que acomodarse a eso y hay que, ¿no? Siempre, yo apelo siempre a la, refle a la reflexión. La mía personal en, primero, en primer lugar y después pedirle sobre todo a las oyentas y a las compañeras siempre la reflexión y siempre el cuestionamiento. Eh, claro, con... totalmente sí. es eso y además sí. eso de, también de respetar los procesos de las otras personas porque digo, hacemos lo que podemos y es un montón, ¿no? porque si pudiéramos hacer otra cosa, estaríamos haciendo otra cosa sí? no, digo, ¿Sí? No, sí. no es muy complicado sí, no, es tan fácil esto ni cómodo, no. ni, ni placentero no, tampoco. no Pero bueno. No, tal cual por eso no es, no es complicado digo entender que la otra persona está haciendo lo que puede, lo que puede. Y, y digo entonces después obviamente dentro de esto que podés hacer todo es doloroso sí. porque es ver sí. las violencias que vos reproducís, las que re repetís sí. porque también hacerse cargo de que todas las personas reproducimos violencia o discriminación de alguna manera en algún momento no Exacto, porque si no, sí. como que quedamos por fuera Eh, y es mentira, sí, <risa> o sea, estamos ahí adentro también sí, en serio, es vacío, es verdad porque <risa> bueno, volvemos siempre a esta, esta pero bueno, está bueno repensarlo con, y, y compartirlo y, sí, tal cual estaba recordando que dije también que eras escritora y, y tengo sí. en mi haber yo, en mi recuerdo que tenés eh, dos, tres libros eh, ya editados contanos un poquito de eso Eh, uno bueno, me acuerdo tengo... que es el de ser a ley ¿no? sí, que este por suerte ya es ley así que, que Ay, quedó, ya importa. es histórico no importa, no importa, es, eh, es simbólico sí, sí totalmente eh, después está Educando a Rolando de mí me vuelta atrás Ay, eh, mala madre a, Reynal, a, Rolando, a Ronaldo sí. Sí. Ay, ese no lo tengo es genial eh, ah, a Ronaldo el personaje de Machirulo ¿no? claro, que que, sí. que con el que hablo siempre en Minasí y, mira, sí. así, y vuelta atrás Mala Madre Y sí. el año pasado hicimos con Aselén Pucol, que es periodista eh, deportiva, sí. eh, uno que se llama Barriletas Cósmicas, y es la historia del fútbol en Argentina. Eh, la verdad es muy lindo, porque es para chicos y chicas. Ah, y, mira qué lindo. y bueno, es, es también mostrar la historia de un montón de, de compañías que siempre fueron invisibilizadas, claro, ¿no? Claro, eh, Y contar que, que nada... Los primeros cuatro goles a Inglaterra se los hizo una mujer que se llama Alba Selva, <risa> <risa> antes que Maradona. <risa> sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí, sí. Eh. Pero bueno, hay, hay mucho para hablar. Y, sí, y sí, el sí. tema de escribir, que a mí me encanta, está emparentado con, con dibujar, ¿no? Es, eh, para, para mí van de la mano. Eh, son dos modos de expresar lo mismo, eh, no, son dos herramientas que uso para, para expresar que, bueno, al dibujar historietas eh, necesariamente voy a tener que escribir. Uh -huh. y, y, bueno, me encanta. Siento que encontré como mi lugar en el mundo, el, el, lo que vine a hacer. Qué maravilloso eso, ¿viste? De poder decir, eh, estoy haciendo lo que quiero, lo que deseo, lo que me gusta. No tiene precio eso, más allá de no. después, todas las dificultades que, que se presentan, obviamente. Pero... No, claro, y, y aparte cuando te exponés y exponés mm. a, bueno, que te lo voy a explicar a vos, a, a contar con tu voz y poniendo la cara, eh, muchas veces suceden eh, agresiones, ¿no? Y bueno, hablamos de eso de lo de las cancelaciones, no, eh, que y que no, tiene sí. que ver, sí. Sí, claro, sí, que sí. tiene que ver justamente con, eh, con nada, con esto de... Eh, de que no necesariamente vamos a coincidir con las mismas cosas, pero bueno, estaría bueno poder respetar la, la diferencia incluso de hasta de, de cuestionamientos. Eh, pero bueno, qué sé yo, yo creo que también ahí volvemos a lo mismo, se hace sí. lo que se puede, ¿no? Sí, y no sí. todo el mundo quizás entiende desde qué lugar estás hablando o, o no se reconocen los recorridos, los trayectos. Sí eso, eh, sí, eso ocurre. Y eso es otro aprendizaje que hay que hacer colectivamente. Sí. Sí, eh, sí, sí. Me parece que, que se borra mucho esto, la historia personal de cada persona y la historia colectiva. Uh -huh. Y a veces no es inocente, ¿no? Tampoco. No, sin duda que no lo es. Eh, tiene que ver en muchos casos... este Nada, me, mientras hablabas, recordaba que hace un rato, antes de venir para la radio, estaba viendo que afortunadamente se lleva adelante el proceso de, del juicio a Juan D'Artés... Sí, estaba sí, viendo sí, el sí. acompañamiento de la colectivo de, de, de artistas argentinas. Sí, yo no pude a, ir porque bueno tenía claro. que dar las charlas que te decía. Pero Así ahí... Sí, había una de las compañeras artistas que, bueno, fueron varias las que hablaron, que estaban acompañando ah. allí en el juicio, pero una de ellas decía que a partir de ese ah. momento en que Telma habló y pudo contar y relatar y el acompañamiento que vienen haciendo las, las, las artistas, todos los días reciben amenazas. claro Y es claro. una manera de, de decir, de, de disciplinarnos justamente, y decir totalmente. No hablen estas cosas, no se dicen, mantengase en silencio sí. como cuando tantos años. ¿Cómo tanto tantos años, cómo después de tantos años se anima, eh, o sea, se anima a denunciar y no lo hizo antes, ¿no? Sí, sí, no, la pero denuncian cuando pueden, claro, y eso también eso. es algo que se escuchó un montonazo. Tal eh, cual, y esto de que desde que, que esas se animó a hablar. Sí, esto que decimos, bueno, las chicas repetían ahí, no nos callamos más, no nos callamos más. Y eso claro. creo que en un punto eh, eh, jode, ¿no es cierto? Al patriarcado le jode, sí. exactamente. Y, y por otro lado también al movimiento feminista siempre se le exige como como sí. excelencia, sí. respuestas, sí. tener sí. que salir a dar una opinión de todo, de hacerse todo. cargo de todo. Sí. Sí. Eh, sí. Y no se puede, es Imposible. una locura. Eh, realmente no yo creo que a veces no se toma dimensión que del otro lado hay persona. Mm, y que cual. en serio, como decía antes, el exponerse tiene un costo. Tiene obviamente un lado relindo y todo, pero tiene un costo sin alto duda, porque sin duda. cuando te expones eh, te expones a todo, ¿no? A lo lindo y a lo, a lo feo. Tal cual. Eh, sí. pero bueno, verdad. vale, pero yo creo sabemos, que vale no sé. la alegría. Sí, totalmente, totalmente abrazamos y bancamos a Tilma sí. sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Eh, no. Sí, Sí. Estábamos viendo que estás nominada para los premios Ajá. Lola Mora. Sí. Es totalmente es maravilloso. Es alucinante. Es vez que una ilustradora... Sí. Sí, es la primera vez que existe la, la terna. Sí. Este año crearon la terna de ilustradoras sí. eh, y, y está estoy nominada junto eh, a Lía Copelo y a Julieta Roquí, sí. eh, que son dos genias. Sí. y La verdad es que yo la hablaba con, con una de ellas el otro día y le decía, no importa el resultado, no ya le dije que es una terna, que se visibilice en nuestros laburos sí. casa un espacio es abrir otro espacio para las demás no eh, después el otro nada es un detalle y es re lindondo el mismo pero sí, eh, sí, me sí. parece que es un gran avance sobre todo porque genial, siempre históricamente si sí. sí, ha sido un ámbito masculino Total, eh, oh, ella, no. sí, claro entonces bueno sí mucha felicidad sobre todo porque eso va a implicar que nos tengamos que juntar todas este el día de la entrega de los premios o sea, va a ser un gran aquelarre ah, eh, y creo que eso es incluso hasta lo más lindo, ¿no? ¿Cuándo es, es Ró? Mirá, en, todavía no sé si es no el 5 7 no ah, tengo la, la fecha exacta Concreta. pero bueno, ya es la semana que viene sí, eh, así que con, con nervios pero de, de esos nervios lindos de juntarse, ¿viste? Pero, y, mira eso y, se celebra, eso pero celebrar el encuentro, siempre. como decíamos es hoy es es lo más lindo lo sí, sí, sí, para mí es eso es lo mejor que nos eh, puede Bueno, y además en todas las ternas la verdad que se nota mucho laburo, eh, cada una de las que está ahí y las que obviamente no entraron pero que son igual de valiosas, sí. porque a mí siempre igual la competencia me genera esa contradicción, no digo sí. estamos tratando de desarmar sí. la competencia con la otra sí. y al mismo tiempo aparece esto, competir, eh, sí. Claro, bueno, bueno. Eh, nada, está buenísimo también, pero no hay que sacar los pies del suelo, ¿no? Uh -huh. O sea, pasa este momento y tenemos que seguir construyendo juntas y yo no no creo que ninguna valga más ni menos, simplemente uh -huh. que estamos en distintos lugares, este, desde distintos lugares y aportando un montón. Entonces, bueno, que existan ya esos reconocimientos nah, eh, es, es el, el reconocimiento de los laburos totalmente y es totalmente valorable y las compañeras son sí. valorables valiosas sí. y como vos bien decís no importa el resultado lo importante es totalmente. que se haya llegado a esta instancia donde sí, recon y eh, sí, nosotras también por vos y por lo que significa también gracias este sí, gracias mil gracias mil gracias Ro Ferrer ¿cuándo vas a venir a la pampa Ah, cuando quieran. Ah, bueno, vamos a preparar unas una celebración. Yo, yo viajera. Una... Bien, una que la vamos a preparar para perfecto, invitarte. Perfecto, perfecto. Bueno. Sí, hace dos años, no, antes justo antes de la pandemia estuve por allá. Sí, ¿te así acordás que... que viniste a Radio Carmes acá con nosotros? Claro, muchachos? por eso. Ah, me encanta. Sí, sí, sí. Digo, sí. Bueno, me voy a acordar. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. claro. Por ahí eh, deben andar las que... fotos. Bueno, Rob, <ríe> yo las tengo, yo las tengo. Seguro. Bueno, será te con a... muchísimo no. el espacio, el tiempo eh, y bueno, yo soy cuando sí. quieran. Sabemos que estás siempre, así que las agradecidas somos nosotras, estas compañeras que me acompañan en este en este equipo de Tu Tiempo Mujer y por mm. supuesto, abrazarte, desearte lo mejor y, y brindemos por un pronto encuentro presencial, <ríe> no no de Zoom. <ríe> Totalmente, brindemos por eso, Dale. un abrazo enorme Otro, chao, chao